Sembrando cultura cosechamos libertades. Oiga Olga. Olga Holta. Para nada listos, pero con mucho entusiasmo, arranca el primer programa de Olga vázquez Oiga, Olga. Acá, medios nerviosos entre todos y todas, pero poniéndole el pecho a las bales y diciendo bueno, ya es hora de salir. Poniéndole ganas. Así que bueno, acá está Sofi. ¿Qué tal, Sofi? Hola, Gonza, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me dio el cagado hasta las patas. Un poco papas, nerviosa. Pero, vamos, no, vamos, bien. vamos a liberar un poco las energías. Bueno y acá estamos Cami? con Cami también sí, sí, sí. <risa> Un poco nervioso <risa> me parece Pero bueno, Está Ro, está el cabriñón a los operadores Medio tarde muchachos si <risa> Sobre la ponemos, hora Nos ponemos un poco las pilas ¿eh? Eh, Así que nada, acá arrancamos El primer programa, esperemos que lo disfruten Que lo escuchen principalmente Y vamos a arrancar un poquito en este primer programa contando un poco cuál es nuestro lugar Nuestro lugar de militancia, nuestro lugar de compromiso Y que tanto queremos y tanto amamos, que es el Olga vázquez Así que le damos el paso a Sofi que... Voy a empezar contando un poco la historia del Olga En marzo de 2003 diferentes organizaciones sociales empiezan a ocupar y a construirse el Centro Cultural y Social Olga Vásquez el inmueble donde funciona el centro de una vieja escuela privada que estaba en ruinas y cerrada desde 1997 desde entonces se ocupó y recuperó el espacio de su estado de abandono y destrucción dando inicio a la articulación entre diferentes organizaciones, integración de los vecinos y creando espacios de cultura popular y de trabajo desde allí definimos recuperar el edificio como un espacio abierto a las organizaciones populares en principio y poco a poco, año tras año cada vez más abierto a la comunidad toda así que eso es el Olga como para comenzar en este primer programa de Olga Olga ¡Oiga, Olga Olga Olga.basket.cultural.gmail.com Bueno, un poco para contar de dónde viene el nombre de nuestro centro cultural que tanto queremos eh, y para porque no muchos ni muchos lo saben ¿no? eh, muchos venimos acá a tomarnos una cervecita comer una pizza bailotear y por ahí nos falta o por ahí nos quedamos con la duda de quién era Olga Vázquez eh, Olga toma el nombre de, de una luchadora social que falleció allá por el 2002 junto a junto a su hija eh, de antavilbi eh, un problema que venía llevando todos los barrios marginales de acá de la plata y del conurbano no eh, y por eso digamos olga fue una de las aparte de eso no olga fue una de la iniciadora de y de gestionar un movimiento social y trabajadora de una de las cooperativas del barrio eh, de unas cooperativas que se llama el progreso del barrio el peligro de acá de la plata que es eh, que queda más eh, en, en Olmos, ¿no?, en nuestra ciudad. La muerte de Olga y de su hija conmocionó a todos, ¿no?, y pone entonces el barrio explotó, digamos, eh, estaba muy enojado, ¿no?, y los vecinos acusaron de la muerte de, de, de Olga y de su hija a, al delegado comunal de, de, de haberle dado la espalda y no haber escuchado los reclamos que se venían dando, digamos, de hacía mucho, por la salubridad del barrio ¿no? es como por... una, una suerte de morir por ser pobre una cosa así totalmente, eh, por lo general no solamente el barrio Progreso hay varios barrios en la ciudad de La Plata que ni siquiera los camiones de basura pasan no son olvidados por el Estado son olvidados por, por la sociedad también entonces eh, esta compañera militante digamos eh, eh, peleó Y, y bueno, así es como como terminó, ¿no? Por ser pobre eh, mínimamente y por eso solo la compañera muere de antivirus junto a su hija que un ¿no? poco menos pero hubo un reclamo, hubo una pelea una furia del barrio eh, y bueno, ahí se logra un montón de avances a partir de la lucha popular, que bueno, lamentablemente fue a causa de con la pérdida de nuestra compañera Olga Vázquez, ¿no? Eh, Y así, recordemos que así como a Maximiliano Costec y Darío Santillano o a Aníbal Alfer, eh, Verón, perdón, Fernández iba a decir, de los que tengo, nada que ver, estamos hablando <risa> de Aníbal no, no, Verón, que ver. nada que ver. Eh, también Olga, ¿no? Fue una de las compañeras que cayó en la lucha, ¿no? Eh, más allá de que no le tiraron un tiro o no fue en un enfrentamiento policial, la compañera cae a partir de las injusticias sociales que vivimos cotidianamente claro. y que el día de hoy siguen estando ¿no? eh, así que por eso por a, por, por una muerte tonta o, o, o programada también se puede pensar a partir de una negligencia del Estado y que también una decisión no solamente una negligencia eh, sino que una decisión de que no se le dé importancia a esos barrios eh, es que homenajeamos a nuestra compañera Eh, y la recordamos siempre a partir de este centro cultural tom tomando ese su nombre, nombre su nombre ¿no? y poniéndole eh, toda la vida que hoy generamos ¿no? a partir del Olga Vázquez no está ausente, todos los días la recordamos y todo el laburo que nosotros hacemos acá día a día, es a partir de pensar también entre otros compañeros y compañeras que han caído Olga Vázquez ¿no? eh, y en ese sentido ahora vamos a, a pasar un temita para recordar también eh, desde la alegría a nuestros compañeros y compañeras caídas. Eh, bueno, ahora vamos a seguir un poquito contando cómo nos organizamos acá en Lolga eh, que es a través de la autogestión eh, construimos nuevas relaciones de producción económicas, sociales, políticas de todo tipo, que respetan y promocionan eh, la vigencia de los derechos humanos esta tarea implicó, entre otras cosas, fomentar la integración de vecinos, crear espacios de cultura popular y generar trabajo. Eh, modelando y recreando este espacio es que se impulsan nuevas relaciones de producción, educación, culturales, nuevas nuevas relaciones de, de todo tipo que se establecen como una forma alternativa y complementaria de las diferentes propuestas que hay en la ciudad y de las diferentes propuestas que hay en el sistema en general. Eh, ...y a partir del 2003, entonces lo que se hizo... ...se fue avanzando, paso lento, a fuerza de pulmón... ...con mucho sacrificio de quienes integran las organizaciones... ...que están acá en el Olga... ...y empezaron a confluir organizaciones sociales... ...grupos culturales, de derechos humanos, vecinos... ...entre otras cosas funciona una cooperativa de trabajo... ...que se llama Juana Azurduy... ...compuesta por emprendimientos productivos... ...y que logran una articulación que fue creciendo día a día... ...y aporta nuevas subjetividades... A la recomposición del tejido social de acá de la ciudad eh, actualmente el Olga está atravesando un momento muy particular eh, para eso tenemos a nuestro primer invitado del programa Antulio que, un dueño de casa totalmente ¿eh? sí, <risa> buenas noches, quedate quieto Antulio ¿no? <risa> quedate quieto Antulio ya lo habrán Me escuchado también ¿no? en varios otros programas claro. eh, ojo ha sido dueño de la radio Un experimentado de la radio, bueno, no me... de la radio. Sí, entonces, entonces Lárgalo, lárgalo algún... Tranquilo, tranquilo eh, Ahí estamos Después me dicen nerviosa a mí eh. bueno. <risa> Buenas noches, Sofía Buenas noches, Antulio ¿Cómo estás? Bien, acá andamos Bueno, me alegro eh, ¿Nos puedes contar un poquito? Sí eh. ¿Qué te cuento? El tema de la expropiación, el momento que está viviendo el Olga particular Bien, no me vas a preguntar por mi remera que hoy tengo. Por tu remera, sí, sí. Hubo, remera comentarios. De... hubo comentarios, sí, hubo comentarios al Hoy ando con, con, la con la pregunta en el pecho eh. <risa> Ricura Bueno Esto es un programa serio, ¿no? No, en realidad Esto es, es como, como salga yo, cuento, yo comento, ¿no? Un poco Estamos en un proceso de que es el primer programa, entonces estamos todos medio como nerviosos, ansiosos, en una mezcla de cagazo muy fuerte. ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es relajarnos, relajarnos. Y, y cae, bien para eso, clar, y cae Antulio bien. con una remerita del acertijo, muy linda, ¿no? Eh, y que, eh, pues, o sea, ayuda mucho a que nos relajemos y allá desde el otro lado también, obvio. ¿no? Cómo, Más allá que ¿Cómo de... se ríe mi hermanito? Cambiaste, Uno de mis la sonora pasada tenía de la de Batman. La de Batman. Pero de me, Batman, me ¿eh? cuestionaron porque decía que era una remera imperialista, la de Batman. La de Batman. Eso ¿eh? tiene que ser una discusión. Es verdad. Sí. Hoy no, estoy de archienemigo, no, de, archienemigo. de, ¿De, ¿de archienemigo? quién? del acertijo. ¿De quién? ¿Con me peleo con todos. Bien, si te peleas de... con todos, a ver, con Danielito, ¿lo de... conoces? Danielito Danielito, un manquito Ah, uno tenés? que tiene problemas Sí Lo tenés Bueno Sí Ahí viene el punto, ¿no? Si nosotros anteriormente, bueno, Sofí muy bien dijo, digamos, todas las actividades que se hacen en el Olga Vásquez Todo lo que venimos haciendo día a día Bueno, y acá, acá viene el, eh, la cuestión ¿Qué, está pa ¿Qué pasa, qué onda con Danielito? Y si vos te considerás hoy el archienemigo de Danielito bueno. y por qué, ¿no? Bien, qué complicada la pregunta. Pero está, está bueno igual. Vos tenés una remera igual también de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Viva Rock. Ya está, ya está. No, no, no sigo discutiendo. ¿no? Bueno, el manco entonces, vamos a arrancar con, con el manco. Pero igual tampoco hay que particularizar tanto, ¿no? Porque es no, para nada, no, para, para nada. Para no. nada Acá hay un, una, un reclamo al al gobierno provincial que hoy está, digamos, detentando el poder el el manquito, y con su novia la, la perfumista, es ¿no? eh, la, cosme, la cosmetóloga. Podemos hablar después de una sección de cosmetología. Eh, bueno, a ver, eh, ubiquémonos en, en, en el tiempo. En el 2007, sí, ¿sí? para para hacer para hacernos hacer un poco de memoria, fue la primera vez que eh, llegó acá al, a, a nuestra casa, Lolga Vázquez, un... Una notificación de la justicia que decía que eh, este lugar iba a ser rematado. ¿Qué pasaba ahí en ese momento? Nosotros estábamos ocupando el lugar desde el 2003. Sí, ahí estuvieron contando con, cómo, cómo había surgido el Olga Vázquez y el proyecto de este lugar. Y en el 2007, eh, bueno, llega la, la notificación de remate. ¿Por qué? Porque si todos... Creo que no hay que ser demasiado pillo como para cuenta de lo que está sucediendo en la ciudad hace ya casi 10 años, ¿no? El, la, las implicancias quizás a veces de la de la reactivación económica que uno de sus ejes centrales es el negocio inmobiliario entonces nosotros venimos viendo todos los que los que transitamos esta ciudad eh, como de en una, quizás en un, en, de una manera muy acelerada y muy brutal se ha casi destruido la casi el, el, lo que es el casco urbano el, el, el patrimonio histórico arquitectónico urbano ha sido ha eh, molido casi, casas históricas eh, eh. Sí, sin... mencionando una acá en 60 y 10 uh -huh. había una casa histórica y hoy se está armando un gran edificio uh -huh. eh, donde los vecinos de acá del barrio se habían juntado en la asamblea para discutir y para exigirle al, al municipio ¿no? sí. en ese momento de que no lo tiren abajo bueno uh -huh. se ve que mucha bola no le dieron porque se bajó, se tiró todo y ahora hay un edificio Sí. Y bueno y ahí remitiéndonos a, a, a la manzana que habitamos nosotros eh, hemos visto crecer acá la, la, las, las inmensas las inmensas estas edificaciones ¿no? eh, y bueno detrás de, de, de ese negocio eh, o, o detrás de la justicia que, que, que mandaba este pedido de remate estaba ese, ese negocio inmobiliario estaba está bueno siempre remarcarlo un poco porque tiene que ver con, con Quizás con, con los ejes de lucha uno que a veces se nos pasa desapercibido pero que nosotros estamos digamos comprometidos y que de alguna manera eh, también eh, compromete quizás al resto de, de, de, de la ciudadanía podríamos decir que es el derecho a la ciudad ¿no? eh, eso está bueno está bueno remarcarlo como a veces la ciudad se va diseñando eh, sobre todo para los ricos ¿no? Y, y como los no solamente que cada vez se los pulsa hacia los márgenes más eh, a, a, a los sectores populares, sino que también se, se, se avasalla eh, la posibilidad de tener espacios culturales espacios comunitarios, espacios espacios sociales eh, así que ese es como el marco, podríamos decir pero en, en definitiva para no dar mucho pero me parece está bueno a veces uno, eh, quizás en la radio o en, o, en, o, en, o en los medios a veces salimos con la, con la velocidad con el acelere que que a veces te demanda tener que instalar un tema, pero a veces está bueno darle un poco más de, de, de tiempo, ¿no? Y tratar de, de, de ir viendo, eh, nada, poder trabajarlo en profundidad, ¿no? Porque a veces... Eh, sí, está, que todo está... tiene una relación con todo, ¿no? Claro. Si hablamos de esto, de la política eh, o el derecho a la ciudadanía, a la ciudad, qué sé yo, de, de que... Se, se sacan a, a, a los barrios marginales a, a la gente pobre Para que vengan los ricos Y solamente los ricos eh, Tiene que ver también Un poco con el nombre de nuestro lugar ¿no? Que hoy lo contábamos claro. Vázquez, ¿no? Una uh -huh. compañera de un barrio periférico De acá de la ciudad de La Plata uh -huh. O sea, todo tiene que ver con todo Y siempre Hay algo en el medio que la guita ¿no? Y que es la que De alguna manera La que hace mover todo esto Y de alguna manera es lo que pasa hoy con el Centro Cultural y Social Político Oigabal. Sí, sí. Y está bueno cuando... Después ahí está editado la, la, la entrevista que hicimos con el Rally. Y el Rally, además de ser un músico popular muy comprometido con... con... Un montón de causas sociales Y, y demás el loco tiene la, la, la posibilidad de viajar no Entonces ahí contaba Cuando un poco nosotros decíamos Bueno, el Olga Vázquez para los platenses Él decía, bueno, está bien digamos, El inmediato sí es para los platenses Pero acá hay algo que va más allá de eso no eh, Y que tiene que ver con, por ejemplo Esta semana Ayer, ayer justamente ayer Hubo una movilización en, en, en Buenos Aires eh, Por otro espacio recuperado Que también es, es bastante paradigmático simbólico Y simbólico Y que también muestra mucho Eh, de lo que ha pasado en Argentina en los últimos 10, 15 años que es el Bauen, el Hotel Bauen de, de Capital ¿no? que está quizás eh, con una trascendencia mayor pública y, y que, que, que, que la nuestra pero digo por esto por, por simbólicamente por lo que significa el, el Bauen eh, ahí un poco leía la historia de, del lugar y es, es, es una eh, no sé si algunas pasaron por Buenos Aires es en la calle Corrientes eh, ese edificio fue construido por los milicos en, en, el, en el 78 cuando fue el mundial de eh, el mundial en la Argentina ¿sí? eh, y, y, y el, digamos, el, el fundamento para construir ese lugar es que el, digamos, el, los, la, la, la, la demanda hotelera o la esfuerzo hotelera en Capital no era la necesaria para poder recibir una, un, un evento semejante como ese y lo construyeron los milicos en sociedad con el grupo con el que hoy digamos, se está enfrentando para pelear la expropiación que es una familia eh, rica de, de, de Argentina sí y, y, y de alguna manera eso muestra no Le, eh, estamos a 36 años del golpe de estado y se charlaba de la relación entre eh, el golpe militar y los grupos económicos y los grupos civiles me fui al, me está mirando desde la producción al... cuando dije que iba a hablar en profundidad es que me iba a extender un poquitito eh... y ahora me no, perdí. No, el, no, esto de mostrar las sociedades no la convivencia entre los grupos económicos que hicieron negocios con a partir del estado Eh, eh, con la dictadura militar y demás está bueno cómo se va esto que decía se, se empiezan estaparoollas que muestran todo un trasfondo de relaciones y, y de historia que está, que está buena Ay, y aparte digo, en esto que sigue siendo lo mismo de siempre no eh, el olga vázquez aparte tiene un contexto político digamos tiene un contexto social que tiene que ver también con el Bauen con sanón y con un montón de fábricas recuperadas y centros culturales recuperados de, de esa explosión social que fue el 2001, o sea, estamos unidos, somos hermanos aparte y hermanas a partir de la lucha y por la misma convicción, digamos, que no nos saquen de nuestro lugar, que no solamente hacemos que es un, nuestro lugar de trabajo es nuestro lugar de que generamos cultura y un lugar público es un lugar donde podemos venir, participar divertirnos y también discutir un montón de cuestiones eh, para tener, generar una visión crítica de lo que nos está pasando digamos, como como sociedad, ¿no? Eh, y eh, son muchos los espacios, por suerte, pero sí son muchos los enemigos que tenemos eh, y que de alguna manera también eh, están siempre son unidos. Nosotros, son igual. menos que nosotros. Son menos que nosotros, sí, por tienen suerte. Tienen más recursos, claro. ese es el problema. Ahí está, ahí está. Entonces, la pelea por los recursos es la que hoy nos tiene en, en, en la calle, ¿no? La, la disputa. Volvamos quizá un poco a la carillita esta que tenemos no. delante. Yo para te quería poder... preguntar, sí. digamos, ¿cuál es... Eh, digo que más allá de que por ahí ya muchos de, de los que nos están escuchando saben, pero también puede que haya muchas personas que todavía nunca hayan escuchado el nombre de Olga Vázquez, ¿no? Eh ¿Cómo estamos hoy, digamos? ¿Cuál es nuestra eh reclamo bien. y cuál es nuestra situación hoy con la provincia, bien, con el gobierno perfecto. de nuestra provincia? Dale, buenísimo. Bueno, entonces eso, en el 2007 nosotros nos movilizamos, eh, logramos que en la legislatura Eh, se apruebe un proyecto de ley que eh, primero lo que hace ahora está bueno con el tema de ipf todos conocemos se ha hecho estado público de cuáles son los tres pasos para una expropiación ¿no? eh, entonces lo primero que se, se, se logró fue la declara esto, esto es muy importante que es la el estado hace una declaración de que este es un bien de utilidad pública no ahí está como el fundamento político del por qué digamos hay que defender este espacio el segundo el, el, el, el segundo paso es efectivamente la, la, la aprobación de la ley de expropiación que da un marco legal y que dice que el estado se va a hacer cargo de, de, de este lugar y lo va a ceder eh, en beneficio de los que lo habitamos lo que lo habitamos si ¿sí? eh, en términos legales es nosotros nos hemos constituido como una asociación civil y es a la asociación civil la que se la se le otorga el paso siguiente que, que, de, que tiene que hacer el, el, el Estado Provincial es asignar los recursos para efectivamente indemnizar sí eh, a los que están digamos con eh, lo, la expropiación nuestra es una expropiación que no es que acá había un propietario privado y nosotros lo echamos o se fue y ocupamos el lugar sino que esta propiedad no, ya no tiene un eh valga la redundancia, un propietario privado, ¿verdad? Sino que acá lo que hay es, hubo un negociado, creo que estuvieron contando ustedes con antes, hubo un negociado, un grupo empresario, que deja una serie de deudas, eh, a los que se les debe se llaman los acreedores, ¿sí? entonces lo que el Estado hoy debe eh, pagar efectivamente es la indemnización a esos acreedores, sí que nosotros como ocupantes del lugar reconocemos que son legítimos, Eh, eso siempre lo hemos dicho acá las deudas que quedaron quedaron por ejemplo con, con el plantel docente si bien entonces una escuela pool era una escuela privada que nosotros impugnamos el modelo porque respondía o podemos decir que impugnamos el modelo porque respondía una lógica educativa promovida por el neoliberalismo de eh, los docentes vinon a elaborar ¿no? eh, entonces como, como docentes eh, tienen el derecho a cobrar lo que se le, lo que se les debe lo mismo con el, con el grupo de arquitectos y, y, y eh, y de trabajadores que estuvieron eh, digamos, haciendo la parte de, de infraestructura después hay una hay una cantidad también que tiene que ver con este grupo empresario que tomó créditos eh, con el banco provincia eh, para poder realizar esas obras y poder montarla eso es todo un meollo que quizás no, no tiene mucho sentido ahondar demasiado pero en definitiva es esto nosotros igual lo explicamos un poco porque la digamos la, la discusión que tenemos hoy con el gobierno provincial pasa por ahí no el gobierno provincial dice que Acá que la plata que se tiene que pagar es un fangote de miles de millones eh, porque tiene que ver con la tasación de, de, de, de los terrenos y la val, digamos, el valor fiscal que tienen Voy cerrando bien esto esto es este, este dedito que hace circular así es que vamos cerrando eh, en definitiva estamos peleando un poco ahí eh, cuánto es el cuánto es el monto pero en definitiva también lo que ha pasado en la, en la, en la última movilizaización es que nos han dicho que el lugar no se iba a expropiar por el momento la provincia dice que no tiene presupuesto, como siempre. Es más, nos ha, no no nos, nos condiciona de alguna manera diciéndonos que el presupuesto que ellos tienen destinado a salud y educación, que nosotros queremos que se saque de ahí para pagarnos a nosotros. Unas calamidades por eso, ¿no? De... Igual el año pasado sí. creo que habían dicho que nos iban a poner en el presupuesto. ¿sabes? Sí, el año pasado nos movilizamos también bastante. Hicimos una jornada de trabajo, nos dijeron, bueno, nosotros vamos resolviendo eh, las, la, las expropiaciones año a año, Algo que nos salíamos a de decir es que la expropiación tiene 5 años para ser efecti para efectivizarse, es decir, para que el Estado realmente internice las deudas que se tienen. Eh, estamos viviendo el último año de esa de, de el de, 2012. El, ¿no? el 2012. El año pasado decían, bueno, los vamos los vamos a incluir en los las partida presupuestaria. Se <risa> pudre <risa> todo en el 2012, si no expropien el Olga. Si no el se pudre todo. Esa es, es, esa es la teca. Además también esto favorece, digamos que lo que veníamos hablando de el negocio inmobiliario Eh, y los intereses que hay detrás que están moviendo y que empujan siempre la causa y digamos desde la parte desde la justicia para apretarlo ¿no? Y ahora la, la justicia, la Cámara de Apelaciones Provinciales, lo que ha hecho es ha dictado un fallo en el cual nos quiere imponer a nosotros un canon. ¿Esto qué quiere decir? Que no esa indemnización que no está pagando el Estado Provincial no la quiere hacer pagar a nosotros. A partir de un alquiler. Alqui, a partir de un alquiler. Eh, así que nosotros eso decimos que no es legítimo, que Estamos reclamando que la responsabilidad del Ejecutivo es hacer la ley, digamos cumplir la ley que, y, y, y, digamos, el, y el acuerdo con el que se... Suena duro eso. Si lo... ¡Cumplir la ley! Pero bueno, digamos la responsabilidad sobre lo que prometió. Así que bueno, nos hemos movilizado la semana pasada, estamos en plena campaña de, de agitación, difusión y de lucha, porque primero, por un lado, para que la justicia dé vuelta atrás la... La, la decisión que ha tomado con este fallo y por el otro exigiendo siguiendo exigiéndole al, al Estado Provincial de que se haga cargo de la perfección hay que seguir haciendo la... presente todas las actividades que están funcionando acá en el Olga por eso salimos a luchar a la calle ¿no? ah. así es así que bueno eh, muchas gracias Antulio digamos no por, nada por, por tu presencia <risa> aplausos en el, el de... que dice atrás aplausos aplausos Olga Olga así que nos vamos con una cortinita y un temita musical a Olga que nos está oyendo la las dos últimas veces que he venido a La Plata he estado acá, hoy pude venir con amigos, con amigas y compartir lo que se lo era, lo que y encontrarme yo con la sorpresa de la radio, la verdad que está el espacio este es, es un espacio este tremendamente valioso. Eh, pues yo digo, no, no, no solamente me parece valioso para la gente de La Plata que lo bueno lo vive de manera cotidiana pero en el caso de nosotros que venimos cada tanto a visitar, contar con este espacio que, bueno, por un lado uno viene a compartir un momento, una cerveza con los conciertos de, la, de las bandas que tocan, pero todo lo que representa como espacio cultural, como espacio de educación popular, como espacio de comunicación popular, creo que en esto hay que ser muy claros, Respecto a lo, los gobiernos, tienen creo que ya el deber de, de cuidar estos lugares, al menos en los que les toca, porque cuidar en el sentido de, que, de, de, de, de hacer fácil el camino para que ustedes puedan seguir, para, para que todos podamos seguir contando con este lugar, ¿no? cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. ¿No volvimos? ¿No volvimos? Ahora sí, otra vez. ¿Otra vez? Eh, vamos a contar un poquito que este miércoles que pasó, eh, movilizamos, hicimos una movilización que estuvo muy buena, eh, reclamando Mucha un gente, poco gente. esto que decía tulio hoy, reclamando eh, la expropiación del Olga eh, para que no se nos cobre este canon hubo mucha gente sí, mucha, muchísima, mucha, muchísima gente. Sí, eh, realmente estuvo muy bueno y, y también eh, el sábado, el viernes no para el FIFBA fif fif fif fif fif eh, se acercó Rally ahí escucharon cuando terminó el bloque anterior escucharon una partecita de la entrevista que nos le hizo acá en esta radio en esta hermosa sí. radio que tenemos hoy Destaquemos esto del FISBA, ¿no? Que muchos artistas se solidarizaron con la lucha sí. del Olga Bruno Arias, Rally Barrenueva, Arbolito, Arbolito. Arbolito. Eh, Bueno, un montón más, seguramente sí. los, Mirlos, los, Mirlos. Los, Mirlos, los, Mirlos. los Mirlos, los Mirlos Por favor, <risa> nos estábamos olvidando de los Mirlos eh, sí. no, so... Que está bueno, ¿no? Que por ahí este bloque venía para, est... para este lado no ¡Oh, qué casualidad, ¿no? Eh, no, el tema un poquito que queríamos charlar era, bueno, siendo nosotros también militantes de la culturas, porque estamos acá en, en este centro cultural, un poquito, ¿qué rol tiene un militante, de un artista, un artista militante? militante eh, ¿no? Claro. Eh, y, y qué función tiene en la sociedad y cómo, cómo lo expresa, ¿no? Y por eso, aquí, nuestro amigo, <risas> nuestro hermano, y un aplauso acá, un vamos. El señor Pablito Y listo ah, Te asustás Bueno, hola Buenas Pablito Buenas noches, Radionautas Buenas noches, Oiga Olga Oiga Olga, Oiga, Olga. Oiga, Olga. Oiga, ¿eh? Oiga. Qué lindo estar acá, el primer programa de Oiga Olga Me siento halagado muy bien estando acá Quería ser el primer gusto, invitado eh. Pero bueno, Antulio creo Antutio. que sí, Antu sí. bueno. Fue la remera me parece sí. El acertijo Yo sí. te digo que la remerita verde del acertijo Da para preguntar <risa> oh, oh. meteme una batería Javi. <risa> pss, pss. <risa> bueno <Está bien>. volviendo <risa> volviendo un poquito ya como se darán cuenta ya no estamos relajando sí. habría que ver cuál es el límite ¿no? ahora Eh, pero bueno, lo vamos a ir buscando Ustedes no se preocupen Igual ya tenemos, ya nos dijeron ahí en el Facebook Nos dijeron, Georgina nos dijo que estamos muy bien La verdad que bien, también tenemos nuestra primer bien. fan O sea, es importante bien, para el bien. Radio. Gracias Georgina Gracias. Gracias Che, bueno, para volver un poquito eh, A la a seriedad la un, un poquito, ¿no? Sí, eh, bueno, acá está Pablito, que es militante de, Del Espacio del Frente de Cultura Que es Arte al Ataque Eh, y teníamos un par de preguntas para digo no con este en el mismo contexto viene river nuevo bruno arias tocó acá el fin de semana en la peña que hicimos eh, y bueno y, ¿Y hay es? una estoy al mismo nivel que ambos no ni hablar papito sí. ni hablar eh, digamos una de las preguntas que nosotros nos hacíamos para, para empezar con esto eh, es el tema de Perdón, nos estamos riendo, <risa> pero seguimos con esto mismo, ¿no? Estamos relajándonos, de a poco, de se a se poco ¿no? Eh, no, pero bueno, digamos, sabemos que la educación popular considera a la mística como algo fundamental, ¿no? Eh, por ahí la pregunta sería, bueno, como organización cultural, digamos, como es Arte al Ataque, eh, ¿cuál es la mística del arte popular? Y bueno, eso, ¿cómo se manifiesta, no? Eh? Es una pregunta difícil Complicadísima Gran bueno, pregunta Fuiste el primer invitado sí. Difícil, okay. jodido ser el primero también sí, sí, a veces No, bueno, este... La primera, vez. La primera <risa> vez Yo pensé la que nadie lo vez... iba a decir, pero bueno, estaba bueno, ahí Son jodidas las primeras veces a veces este Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué es la mística del arte popular? este ¿Qué es la mística? no Porque habría que hacer toda una explicación para aquellos que nos escuchan De qué es la mística, esto que venimos, intentamos construir Eh, intentamos sentir en verdad cuando construimos eh, o construimos organización, construimos poder popular, es ese qué sé yo que le da alegría a nuestra lucha cotidiana, que nos hace poder sobrellevar todas las cosas que tiene este sistema, que tiene este mundo en el que vivimos, que nos afectan, que nos golpean, que nos obligan a hacer cosas que no queremos a, a vivir bajo de opresiones que obviamente estamos luchando e intentamos superarlas y la mística es eso que nos da la energía no es eso que, que encontramos en el otro en, el, en la otra, en el compañero la compañía que tenemos al lado que nos ayuda a seguir luchando y la mística del arte popular es el arte que se encuentra en todos lados también no es también llevar el arte como la mística a esos espacios donde se supone que el arte no debe estar ¿no es cierto es como, en... ¿Como cuál es? como, como donde se manifiesta este, es encontrarlo allá en las calles, encontrarlo en los barrios populares encontrarnos los centros culturales recuperados, es encontrar el arte este no pensado como una cosa, no no pensado como una mercancía, como algo que uno mira dice, ay qué bonito que es, sino pensado como algo que siente, que se construye, que uno mismo lo hace, si uno no estaría viendo esa obra no sería nada, digamos, y eso es el arte popular, es la relación dialéctica entre aquel que puede apreciar una obra o aquel que es parte de una obra de teatro comunitario que aunque le dé vergüenza a veces lo invitan a participar y bueno, tiene que poner el cuerpo se tiene que, que hacer cargo y esa es la mística, ¿no? Es sentirse parte de que uno también es parte del arte no. Sí, sí. sí. estaba es. pensando ¿no? Con el tema de de qué importante, ¿no? Esto de la mística, de cómo se construye el arte digamos, eh, eh, como una forma diferente, ¿no? De, a lo que nos impone el sistema, ¿no? De pagarlo, de que sea un cuadro, que es de eh, hasta podemos discutir qué es lo cultural y qué no, digamos, de, de la élite ¿no? El Colón es cultura, el Olga Vázquez que sería, ¿no? Para la élite ¿no? Para la el elite, para lo que nosotros estamos peleando, ¿no? Pero está bueno esto de decir eh, qué importante es la cultura como herramienta transformadora, eh, por ahí tomando, ¿no? A, a, a nuestro compañero Rally Barrio Nuevo, que vino acá, que se vino, digamos a, desde un festival, se vino para acá, ¿no? Eh... Me parece que, bueno, que ustedes también están tomando eso, ¿no? Un, el, eh, la cultura, el arte como una herramienta transformadora. Sí, sí, obviamente. este Ojalá fuésemos tan conocidos como el Rally, también. Este, <risa> pero sí, además de una herramienta, digamos, la, la cultura, el arte, digamos, la, hablar de la cultura a veces se hace muy... muy donde tenso. encontrar los límites de la cultura es difícil, pero bueno, hablamos de las herramientas artísticas como una parte de eso. este Sí, son una gran herramienta de comunicación, una gran herramienta para poder salir a, a expresarnos, ...y expre, a expresar nuestras luchas, pero además es una trinchera, ¿no? Es una es un espacio donde queremos nosotros generar cosas nuevas, no nada más comunicarnos, sino decir hay una hay una nueva forma de hacer arte, no nueva en verdad, viene de así. Sí, desde sí. siempre. Este, pero hay otra forma de hacer arte, hay otra forma de apropiarse, hay otra forma de hacerlo circular, digamos, porque el arte está entre cuatro paredes, en algún, donde hay que pagar una entrada, como decías. Sino el arte está en todos lados todos tenemos la capacidad de poder ser generadores de ese arte. Por eso nosotros como como espacio de cultural Frente es lo que buscamos, ¿no? Poder ser nosotros parte de esa institución llamada arte, este, desde otras lógicas, desde abajo, este, desde un arte popular, un arte combativo, subversivo. Subversivo algún... dijo Vicentecito Leman en alguna mesa y hizo temblar a más de uno. Este, <risa> Pero sí, es es una herramienta y es una trinchera, digamos. Es algo a recuperar, también, porque a veces está institucionalizado. Claro. Qué, qué importante, qué importante el, eh, la cuestión que ustedes plantean. Principalmente que Arte al Ataque, siendo un espacio de una organización política, que por ahí uno dice, ah, Arte, o dentro del Olga eh, nos encontramos con mucha gente que que por ahí viene y nos dice no nosotros hacemos arte, arte por no político la arte el arte no o es político por arte, arte por el arte mismo digo y, y sin ninguna otra cuestión más que esto que decía Pablo también no lo ven como una manera de transformar el mundo que los rodea sino una forma de o sea, de forma de expresar no satisfacción simple. personal y nada más claro ¿sí? que no es justamente lo que estamos planteando claro bueno eh, vos Sofi sos una de las compañeras que está haciendo talleristas taller de, te, sí. de teatro ¿no? de, de... Que tantas discusiones deberíarás tener ¿no? sí, muchos sí. de tus colegas sí sí, sí sí sí porque aparte hay como dentro de lo que es el, el, el mundo de, del teatro y de lo que es el, el arte de la élite como se menosprecia bastante todo lo que tenga que ver con lo popular y, y está buenísimo digo que acá revaloricemos todo eh, Todas las nuevas formas que se dan, ¿no? Sí. Pablito. Sí. <risa> usted se había armado ahí una... Yo estaba doyente nada más. este No, obvio, me parece que lugares como este, como el Olga, como otros muchos centros culturales que hay en La Plata y en toda Argentina, muchos reunidos en el ENECA, ¿no? Que ya hablaremos en algún ya momento hablamos. en este programa del ENECA. Este, son espacios que, que buscan... Eh, ...resignificar esto... no ...resignificar al arte como una herramienta... ...que nos pertenece a nosotros como pueblo... Este, ...nos pertenece a nosotros como clases trabajadoras... ...como clases populares... ...que nosotros la creamos constantemente... ...y que no tiene un dueño que la vende... por ...y la intercambia por otra cosa... ...sino que la creamos... ...y nosotros somos parte de ella... ...nosotros la laburamos... Este, ...y es importante eso, ¿no? ...tener espacios donde podamos encontrarnos... ...compañeros y compañeras creando arte... ...laburando el arte de igual igual, ¿no? Claro. No, y por ahí eh, lo, lo, lo importante de, de, de este espacio, ¿no? De Arte al Ataque, que, que se digamos que está dentro de, eh, de una organización política, de un proyecto político del Frente Popular de Río Santillán, que dentro de ellos hay movimientos sociales, eh sector estudiantil, bueno, un montón de sectores, digamos, que laburan y, y ustedes están ahí, ¿no? Están laburando codo a codo eh Y, y digo y hay como una cuestión no hasta el mismo por ahí les pasa dentro de, de, de la militancia si bueno ustedes hacen arte nada más pero hay un montón de experiencias no, no solamente lo olga lo que está la estación de avellaneo la intervención cultural que se ha hecho ahí en maxi claro la estación mejor dicho la estación de ao maxi eh, y bueno eso es muy importante y digo, como cómo, cómo llevan esa práctica del arte en los movimientos sociales en los barrios en Este... Y por ahí pueden invitar ¿no? a la gente a que Sí, obviamente Ahí hay dos cosas, me parece Dos discusiones que son muy interesantes Que, que cruzan a, al espacio este Como tal Que vienen las discusiones de los dos lados Una, sí, de la militancia ¿no? Desde las organizaciones sociales de El decir, el arte, qué bonito que es Y hacemos arte y nada más este, Y por otro lado también De, de los artistas Y, y la dificultad que muchas veces se da Estar organizado, ser parte de una organización social Ser parte de una organización política Y nosotros tenemos respuesta para ambos este, son, Es la misma, por suerte No tenemos que decir dos cosas distintas Sino que nosotros no entendemos al arte Como, como una herramienta subsidiaria no Que venga a, a expresar Las luchas de otros O a darle fuerza, a darle color A darle Cosa linda a la lucha de otros Sino que nosotros somos parte de esas luchas Nosotros estamos luchando en la calle eh, por el Olga, por reivindicaciones nuestras... ...por reivindicaciones de los, estudi de los estudiantes, para que el boleto eh, universitario... ...se apruebe a nivel nacional, para que... Boleto educativo. Boleto educativo, perdón. <risa> este, digamos, y así nosotros entendemos la función del de artista militante, ¿no? este Que es una función que a veces tiene sus idas y vueltas, pero... ...estar dentro de una organización política social nos permite... ...no solo ser eh, quien apoya, quien ayuda a esas eh, definiciones, a esas luchas, y no ser quienes Parte, la llevan adelante. Claro. Bueno, che, la verdad te agradecemos profundamente que estés acá. Arte al Ataque es una de las organizaciones que eh, le da vida a la Olga Vázquez. Todos los programas vamos a estar invitando a otros espacios y otras organizaciones sociales que le dan vida a la Olga. Así que, bueno, eh, nos vamos con un temita y un aplauso acá para el compañero... Chica, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, toca en no, pues la va a tocar en vivo. Pues yo la tocar, Probando, sí, sí probando, ya, ya, ya. probando. Y ya, hazlo nuevamente acá con Oiga Olga, el primer programa del Centro Cultural y Social, Político, y Cultural. Olga, Olga Vázquez. Vázquez. Olga. Eh, y bueno, chicas, ¿qué...? Nada, podemos contar un poquitito antes de irnos un poco de lo que pasa acá en el Centro Cultural, las cosas que hacemos. Eh... Nada, González. <risa> <risa> ¿Contamos ¿Qué, un poco...? ¿Qué se, ¿Qué se está haciendo en el Centro Cultural de Olga Vázquez? Los trabajos que hay, hay una Olga, una cooperativa textil que hoy la nombramos juana saludú un taller de herrería artística la eh, cocina de autores colectivos que hace comida igual que la pizzería muy ricas así que se las recomendamos eh, una imprenta y productivo de sonido también y de barra por favor chicos productivo de barra <risa> Acá. Eh, y los talleres los, los talleres, talleres que funcionan en el óleo yoga Teatro, acá tenemos la tallerista Muy ¿Qué bien, teatro bien, y... acá, ¿eh? ¿Qué, día, ¿Qué día está el taller eh, de teatro? El taller de teatro está los miércoles de 8 a 10 Muy divertido, oh. te lo recomiendo uh. a todo el mundo Yo vine, yo vine está muy bueno Bueno, la bueno. listo Folclore, tango, tango ahora sí. tenemos Ahí vamos a contar la agenda El acertijo el, el de folklore el acertijo Claro, acá en Tulo, El que participó de en la entrevista Camila, Janil y antonela también ¿no? Ojo. Y bueno En una herrería, el, ta el taller de herrería Eh, costura Ah, y ahora se va a incorporar Un taller nuevo de Charango ¿Qué días? Eh, los lunes, a partir del 15 de mayo esto, ¿eh? A partir del 15 partir de mayo, 15 de mayo no se señora, Agéndelo, señora, señor el, Quien quiera tocar el taller Charango el Ahí tiene los lunes Los lunes de 17 a 19 horas Muy bien Y además funciona un, Grupos musicales que se llaman condenadas al éxito, Chasquillo Terrón y Montecatinga, nuestra productora muy acá, la percusionista de Montecatinga. Muy bien, muy bien. No, la verdad que un montón de cosas. Muchísimas cosas. Un montón de cosas. Oh, muchísimas más que vamos a seguir contando. Y quien quiera, esto está abierto a la invitación, quien quiera que sepa, que tenga ganas de hacer un taller abierto, cultural dentro del espacio, están totalmente las puertas abiertas. Los, los martes a la asamblea, la asamblea de los olivas que son los martes a las 7 de la tarde. Todo lo, todas las semanas, no faltamos nunca. nunca. Así que, por favor. Muy divertida. No llegamos tarde. Poco, no llegamos <risas> tarde. <divertidísima, risas> no llegamos tarde, puntuales las asambleas. A las siete la vénganse, y ahí nos tiran en su propuesta y totalmente abierto el espacio para generar cultura popular, generar... Importante algo chiquito me parece, antes de cerrar, todos los talleres están abiertos a todo el mundo, son muy accesibles y tienen la particularidad de que si vos no podés eh, pagar lo que sale del taller, igual está abierto, no son excluyentes, todo el mundo puede hacerlo. Muy bien. Ahora, ¿con qué vamos Javi? La agenda del Olga. Volvemos con la agendita del Olga, Cami. Acá yo, acá participo sí. yo, me estuve bastante calladita durante todo el programa. Ah, no, bueno, pero para los próximos va a estar mejor, claro, lo aseguro. Claro, es, es, es tema de entrar en confianza. Sí, sí. Bueno, dentro de los talleres, como ya con, contamos, está el taller de tango, que para mañana tiene organizado una milonga. ¡Bú, milonga! Así que el que quiera venir a bailar tango... Si me está escuchando Iñaki, mañana lo espero. Iñaki, uno de los compañeros de que milita acá en el La Olga, mañana lo espero para bailar en la milonga de de Vázquez. Bueno, la idea de este taller es integrar a personas quienes les gusta el tango, pero de una forma más desestructurada, ¿no es? Mirá. El tango tradicional que nosotros vemos, la de toda el, el, la como cómo llamaría, toda la estructura claro. que tiene el tango, no, esto es más más tranqui, es más para que le gusta disfrutar el tango desde el desde el lado del per, de la percepción. No es necesario haber escuchado tango toda la vida para tal venir cual. al taller de tango de acá. No, ¿no? además hay... Eh, para unirse, para acercarse, ¿no? Está bueno también. Aparte, para conocerse. Para conocerse, muy bien. Hay mucho... Hay, acá estoy <risa> cosas que son, <risa> no que podemos no sé decirlas. Si al aire. Eh, pero bueno, lo bueno es que en todos los espacios del tango también acá... ¿no? Que es, eh, digamos Se respeta también de que si vos querés bailar Con uno, con un varón, querés bailar con una mujer Siendo mujer, bailar con un varón Siendo varón, está totalmente Permitido y también en el taller de danza Folclórica, ¿no? Entonces es como romper También con un montón de esquemas con, Que los tenemos re adentro Y de alguna manera los queremos sacar afuera Romperlos y generar algo nuevo Bueno la, Lo que podía contar para mañana es que El taller eh, de milonga taller de milonga, en la milonga Eh, van a tocar Tobi Villa y la típica del Cosmos y La Gramilla. Es un mirá, grupo de folclore. Mirá, qué loco, ¿eh? Mirá, ve, Antulio, folclore tenés, folclore tenés. Y otro, otro dato que voy a tirar antes de que se nos acabe el tiempo es que esta semana ya arrancó el ciclo de cine horizontal. Muy bien, aplauso para cronopios que bien. lo está haciendo. Cronopios es la agrupación que está a cargo del Centro de Estudiantes de Bellas Artes Eh, la verdad que está bueno para venir Bien, y una fiesta Después tenemos la el, viernes fiesta... 27. el viernes 27 el viernes tenemos? de la semana que viene ¿Qué tenemos? Una fiesta que organiza el Pelo de Einstein La agrupación de la Facultad de Bellas Artes De Sactas sí, sí, Y eh, con el aula El de, Aule de Derecho, de derecho. Mirá, También organizaciones de la Copa, ¿no? Estudiantiles, algo por el estilo Sí Muy <ríe> bien. ¿Y el 28 qué tenemos? A ver, El 28 mi cumpleaños. <risa> <risa> tenemos eh, un varieté tenemos fiesta, de danza. Tenemos, fiesta, tenemos sí, un varieté sí. de danza que bueno, acá me lo están bajando ya <risa> que se bajó, pero bueno, yo no lo quería ¿Algo, comentar. Algo va a ver, ustedes vengan, de última están las pizzas de la pizzería de Del Olga, se toman una, una cervecita, escuchan Radionauta, que también para comentar FM 106.3, quien quiera escuchar, quien quiera llamar, tiene el teléfono 512 1690 o sino a nuestro al correo de Radio Nauta, que es radionauta@gmail.com, ¿eh? Todo tiene bueno, y todo para finalizar para finalizar esta columna de agenda, vamos a cerrar con un tema de Cajale Casazo, una banda que nos estuvo acompañando en las jornadas de lucha que ha venido tocando acá también. Bien, y una antes de eso no se vayan porque va a estar Orgía Vegetal, el programa de Mamichula, muy buen programa, no se vayan a ir de Qué nombre, ¿eh? Qué nombre, <risa> qué nombre de programa. A mí me intriga, mí me mejores, intriga. Uno de los mejores programas y que se ha escuchado mucho ya en Radio Nauta, así que no se no se vayan, no apaguen la radio, sigan escuchando Radio Nauta, que ahora viene. Y esperamos serie. encontrarnos el viernes que viene, otra vez, a las sí, si nueve de voy. la noche. <risa> si si les, les gustó, les gustó? Oiga, Olga. Si gustó? <risa> gustó, oiga Olga. Bueno, así que nos vamos con Cajale Casaso. Cajale Casaso. Listo. <risa>